19 horas en punto comienza la mestiza en este 12 de agosto. Acá en las chacras salimos en duplex para la plata por laverdefm.com.ar e y por www.radio las chacras.blogspot.com en el 104.9. Somos la mestiza con el cabeza en los controles. Este mes terrible de agosto, hoy es un día muy especial. Hace dos años se fue un amigo, hace un año se fue un amigo, ¿no? El pata, Marcelo o b r í e g u e s un genio total, un amigazo que quiero muchísimo, que siempre voy a tener en mi corazón, porque yo vine acá a esta zona por él, lo vinimos a visitar con el coco de g a r c i a del año 99. Caímos al, a Corralito y a las Chacras para ver a Andrés también, que eran los amigos de La Plata, amigos del Zamba. Nosotros veníamos del 94 para acá, para Tras la Sierra, pero acá, específicamente acá donde hoy vivimos, vinimos por ellos. Un amigo que quiero muchísimo, que le dedico este programa a Laura y a u r i también. Habíamos coincidido con el Pata en la escuela secundaria Benito Lynch. Cuando yo tenía 14 años, él era más grande.、Eh, yo soy del 63. El, el Pata era mi compañero de escuela en la nocturna. Yo era un pibito, era un guachito de 14. Ellos eran todos más grandes. Pero la verdad que era un tipazo, un artesano. También en la Feria de La Plata, porque somos los dos artesanos de La Plata. Y después acá en Trasla. Así que todo esto dedicado para mi amigo El Pata. Esta semana también, acá en Trasla Sierra, comienza el juicio sobre el juicio de derechos humanos para Dietrich. Ju el、eh, juicio Dietrich Herrera me lo mandó Julio Maiza, guardián de la h u i p a l a de acá de la zona. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de t r a b a la Sierra informa que a los vecinos del Valle que el miércoles 9 de septiembre próximo se inician las audiencias del juicio por los delitos de lesa humanidad. Vive en y a c a n t o el tipo de 2018. Ya fue juzgado por delitos simples y fue condenado a prisión perpetua. Pero bueno, está ahí, vive en y a c a n t o Che, estamos en vivo, somos la mestiza del programa de la música del tercer mundo. Nos vamos a ir al comienzo con Orrapa y después tenemos una música cargadísima, suculenta. Tenemos los vinilos acá arriba de la mesa, el Winko con la púa medio escrotada. Pero ahí estamos, ¿eh? somos mestizos y comienza la mestiza. アマンカアマンカー、アマンカー、アマンカー、ア a ンカー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、アマ a カー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、ア r o カー、アマンカー、アマンカー、o マンカー、o マンカー、d マンカー、アマンカー、アマンカー、アマンカー、s ca, ba ada, social,、no、eta, e ンカー、アマンカー、a マンカー、アマンカー、アマ a カー、アマンカー、アマンカー、a マンカー、 マジで何がいいか分からないか分からないか分からない o 分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分か ペッサーときもありわきや。Oh, oh, ピリコロンビア、Empire, La meravena, camarada、Lnumber One、Happy New Year、va, va, va, y y a a ver acá,、okay? acá, ¿No、hay a a c a r a Eso era Orrapa, Orrapa en vivo en el MTV con María Rita. María Rita es la hija de l i z Regina, quizá la cantante brasileña más grande que dio la historia de Brasil, al menos de aquella época, era una diva total, una genia. María Rita es su hija, tiene tres o cuatro discos, pero en el momento que Orrapa la convoca a tocar acá en el MTV no era tan grosa como es hoy. Es el tema preferido de Orrapa de Tilo, que hace producción acá en el programa, y que por eso lo pasamos, porque lo pidió él. Ahora, nuestro periplo musical de la semana nos va a llevar a la región Nahua o a la música Nahua. Es、eh, un rico repertorio marroquí-argelino del Tamasic, o sea, de la zona cabilenia también.、Eh, la música Nahua es,、eh, de la... es una música religiosa de los ritmos espirituales islámicos africanos, sería.、Eh, es una música que en Europa, por supuesto, tiene. Su lado prohibido, porque bueno, el idioma y lo mismo que en Argelia son idiomas muy perseguidos. La banda que vamos a escuchar se llama n a w a Diffusion, es un grupo de Grenoble, de Francia. Que bueno, el líder es Kateb Yassin,、eh, Amasin Kateb, que es el hijo de Katen Yassin. Kateb Yassin es un escritor, un escritor lírico. Un argelino muy conocido que desembarcó en Francia perseguido allá por el 88 y su hijo, bueno, rompe todas las reglas en Francia cantando en el idioma a m a z i g bueno, cantando en su idioma natal y sus espectáculos se llenan de gente, todos、eh, argelinos que están,、eh, digamos, exiliados. La palabra Nanahua, que es de donde ellos tomaron el nombre del grupo, viene de un gentilicio Nahua. Para los residentes de Cano, que es、eh, la capital del emirato Hausa Fulani,、eh, pero bueno, bajo la influencia de Marruecos. Y Nahua también procede de i n a w e n que es el plural de i g n a u que en lengua tamasic de la región del Sus, en el sur de Marruecos, significa mudo. Los bereberes del Sus se refieren de este modo a los esclavos negros, a causa de que estos hablaban idiomas incomprensibles para ellos y por eso le decían mudos o nahuas. El término pasó a la lengua árabe coloquial del Magreb, al a andaluz, como modo de designar en general a los negros. Y también se utilizó para referencia a la región de la que procedían los esclavos que llegaban a Marruecos. Por eso la historia del Nahuí está estrechamente relacionada con la famosa Guardia Negra Real Marroquí, que se convirtió en la Guardia Real de Marruecos hasta nuestros días. Bueno, es una historia larguísima. Nuestra banda de hoy es Nahua Diffusion, la banda de Amasi k a t e b Un cantante tremendo y una banda muy buena de Francia. Vamos a escuchar de ellos en el programa de hoy. Entonces, n a w a Diffusion, ya Laimi. Corazón del imperio, nuestro periplo nos lleva ahora a la costa este de África, a la zona de Kenia. Ahí vivía un músico increíble que se llamaba Daudi k a v a k a Daudi k a v a k a era genio del twist, un músico que le dio forma a la música postcolonial. Y a la música que diera a la liberación de Kenia un emblema musical. Daudi k a b a k a había nacido en Uganda en realidad, pero bueno, su padre era un maestro de música que volvió después de una gira así de varios años por allá. Era empleado del ferrocarril de África Oriental y los puertos. Y bueno, después de haber cumplido esa gira, vuelve el padre a radicarse en Kenia y es ahí que Daudi vuelve a tocar en su país. En 1960, cuando bueno todo lo del twist arrasó en la moda de lo que era la costa este africana, luego de los éxitos de Chubby Checker y otros músicos, él empezó a tocar con Ecuador Sounds, que tenía miembros de Kenia, de Tanzania y de Zambia. Compuso Gelule Gelule, que fue un gran éxito. Ahí lo, la banda Los Tremeloes, que era una banda británica, pulió un poco la melodía y lo puso en los charts británicos. La carrera de Daudí Cabaca fue increíble, ahí empezó a ser el, un icono de su país. Hasta que b、bueno, u el n o e tema que vamos a escuchar, h a r a m b e h a r a m b e que es el, el himno digamos, de i g a m o s d la música de la época postcolonial, quedó como para siempre en el Kenya Broadcasting Corporation. Cuando dan las noticias, siempre pasan e el tema h a r a m b e h a r a m b e Con ustedes, Daudí Cabaca de Kenia. ウェンギーはリセマー、ケニャイタコウアマタタ。 ん La semana pasada se armó el enésimo debate intenso sobre propiedad intelectual, derecho de autor y piratería. Estos debates se empantanan siempre en el mismo punto, cuando alguien usa la palabra robar. Alguien dice: Si te d e s c a r g a s mis películas gratis, me estás robando. Otro agrega: Si te robo el auto, te quedas a pie. Si me b a j o una canción, la canción sigue ahí. Y otro grita: Te sentás en un sofá que pagaste, con p i s a s que pagaste, mirando una televisión que pagaste, a ver mis películas gratis. Me estás robando. Y otra vez el debate queda trabado. Y no se avanza. Yo creo que no se avanza porque nadie encontró una buena metáfora con la que todos estén de acuerdo. Es difícil equiparar bienes que no se pueden replicar Un sofá, un auto, una pizza, convienes que sí se pueden replicar. Una película, un disco, un libro. Tienen razón los que dicen que copiar no es lo mismo que robar. No es lo mismo. Y tienen razón los que creen que su trabajo debe pagarse. Debe pagarse. Yo me permito aportar al debate una metáfora. Una metáfora nueva que no son tomates ni pizas z ni coches. Una vez existió un bien tangible que se podía piratear. Todas nuestras madres lo compraron a fines de los 70. Se enchufaba, era blanco. Se llamaba la yogurtera. La yogurtera era un aparato espantoso que hacía seis yogures solamente usando leche. Pero tenías que comprar sí o sí un yogur de verdad para poder copiar el sabor de los otros cinco yogures. Ponías en un bol un yogur verdadero y un litro de leche, mezclabas, llenabas los seis vasos de la yogurtera. ...y d e j a b a s e el aparato enchufado unas seis horas después de eso tenía seis yogures enfrente de mi casa había un almacén la almacenera estaba enojadísima con la existencia de este nuevo invento mi familia por ejemplo que compraba en el almacén una docena de yogures por semana pasó a comprar solamente un yogur con ese yogur y un litro de leche hacíamos seis yogures comíamos cinco y guardábamos uno para volver a hacer seis la semana siguiente la almacenera experimentó los cinco estados del dolor negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Primero siguió vendiendo yogures, creyendo que la yogurtera sería una moda temporal, pero no fue temporal. Entonces sintió rabia y le hizo juicio a todas las familias que tenían yogurtera, pero tener yogurtera no era ilegal. Entonces le pidió a la municipalidad un impuesto a las yogurteras para subsidiar su almacén. pero el barrio empezó a prestarse las yogurteras para no tener que comprarlas tan caras entonces la almacenera se deprimió y empezó a vender yogures vencidos o yogures feos mientras tanto la gente del barrio dejaba un yogur bueno en la ventana para que otros vecinos lo agarraran y pudieran copiar más yogures buenos y así fue que un día la almacenera aceptó que las cosas habían cambiado se dio cuenta que no podía seguir igual y tuvo una idea Y esa idea fue maravillosa. Le puso pedacitos de frutillas a los yogures, pedacitos de durazno, pedacitos de pera. Me acuerdo muy bien de ese día. Mi mamá nos preparó, como cada mañana, los yogures clonados, los clásicos, sin nada d e n t r o Pero nosotros queríamos yogures saborizados. Y los saborizados no se podían multiplicar. Y volvimos a comprar yogur. Y la yogurtera quedó arrumbada en el garage. Hoy nadie se acuerda de la yogurtera. Esta es solamente una metáfora, pero creo que sirve. La industria está todavía en la etapa de la depresión. Le falta solamente aceptar que los tiempos cambiaron y darle a su negocio un toque sutil, un toque talentoso de fruta fresca. Es genial. Se llama Hernán Casiari. Lo usamos mucho en el programa, lo pasamos, lo difundimos. Él tiene toda su obra, como verás, por el relato que pasó. Libre para descargar, hay podcasts por todos lados. Él trabajaba, editaba la revista Orsay y ahí hay muchos de esos audios. Búscalo, HernánCasiari.com, ahí lo vas a encontrar están todos los cuentos de él, son más de 300 para poder escuchar. Nuestro periplo nos lleva a la ciudad de Olinda, una hermosa ciudad de Pernambuco, Recife. Todo comenzó en 2004 cuando siete amigos de la infancia, criados en los terrenos de la ciudad alta en Olinda, Decidieron mandar para Berlinda sus experiencias musicales. La idea era hacer una fiesta y llamar a los amigos para bailar. Más el primer show de la banda reunió más de 350 personas, así que bueno, la fiesta continúa. El estilo marcado de la banda es conocido por la originalidad compilada en los discos Academia de Berlinda de 2007, Olin Dance 2011 y Nada s e i n e l a del 2016. Son 13 años de trayectoria danzante, bailable, insólita y autoral, dice el Facebook de ellos, que es lo que estoy leyendo en este momento para contarte. Así que nos vamos con un tema que me encanta, porque Delfín tiene un video ahí grabado muy gracioso que mueve el traste, que se llama Evernizado. Con ustedes, Academia de a v e r l i n d a Es una cosa, nadie te puede devolver lo que perdiste, lo que perdiste en un calabozo, lo que fuiste como tratado como t a r r o al basural、eh, y otras cosas. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila, la vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla.、Eh, y transmitir, puedes caer mil veces. El asunto que tengas la fuerza y el coraje de volverte a levantar y volver a empezar. Y el volver a empezar. Es una actitud general que hay que pregonar en la vida. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar y de querer. El Pepe Mujica. Saludos para el Chaco que está escuchando allá en Barcelona, hay más sorpresitas. Para Eloy y Alexandra, que terapeutas, amigos de él que están ahí reunidos. Allá parece que se pueden reunir, acá estamos más complicados. Eh, y son m ú s i c o Eloy también es músico junto con el Chaco, un gran músico amigo. Saludos para todos. Otro músico que está por allá también, Martín el Gallego, de acá de Loma Bola. Que este viernes 14 a las 22 horas, con entrada gratuita, se presenta ahí en Segur de c a l a f e l b a i l a d o r 4, Segur de c a l a f e l Hacen fusión, rumba, tango, son, cumbia. Y se llaman Estamos en ello. Así, un trío. Que se va a presentar en vivo el viernes 14 a las 10 con entrada gratuita en b a i l a d o r 4, seguro de c a l a f e l Saludos para todos los amigos que andan dando vueltas, saludos para el Toast, para los Tomacelo, para Dani Pichi, para Selva, para Delfín, para todos los que están conectados, para Marta, Saúl, para todos los que están por allá vía internet, porque por esto salimos al mundo. Buenísimo, nos vamos a ir ahora a una gran banda, se llama n Ciade d Negra. El tema se llama Ya Foy, lo usamos de acá para varias cosas en la radio, pero nos gusta mucho, así que ahí va, Ciade d Negra. Ácido, colinas, colinas, descomponiendo, reiterando matices aún fríos, o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste, fluidos de los cultivos. Nos dueles, oh paisaje que nos puedes cantar en la tarde agria e indecisa, lleno de escalofrío bajo las nubes tenaces. E、inquietas todavía de tu sueño y estás solo, solo, solo con la angustia y el desamparo de tu criatura. Pero a u n si cantaras, el canto no se oiría casi. Oiríamos solo el ruido de los carros largos con su carga de desesperación. Oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los anchos transparentes. Veríamos solo la figura deshecha con la bolsa al hombro sobre la cima de la loma. Veríamos solo esos arrabales de las estaciones, o、oh、campos entre ríos, con aún países absolutos de injusticia. o、oh、campos entre ríos hechos para la dicha de los que os evocaron esa aurora florecida que aún no canta y que se extraña al día. Otro será el p a i s a j e mañana en las mismas líneas puras. Cantará con un múltiple canto entre las casas próximas, con mesa, ah, segura s y con libros y música. Como de la noche de su alma, del sueño de los campos, el hombre traerá toda la maravilla. No más dividido no con el hermano, ni consigo mismo, ni con la tierra, el hombre. Uno consigo mismo y con el mundo, para crearse sin fin en la gracia más alta de la criatura y sonreír al rostro cejante de la sombra. Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano. Nuestro viaje musical nos lleva a tierra gitana, a tierra de Hungría. La banda Ando d r o m es un desprendimiento de Romano d r o m que significa camino gitano. Son músicos que vienen de origen muy humilde, y bueno, los músicos a veces no tienen instrumentos. Sus instrumentos son utensilios domésticos, mantequeras de leche, cucharas de madera o cualquier otro utensilio de percusión. Su primer instrumento es la voz, y además de las canciones melódicas. La intencionalidad, la imitación del bajo con la boca, el p e r g u e t e s un sonido o n o m a t o p e l i c o ondulante con fragmentos de frases insertadas usados en danzas melódicas para sustituir los instrumentos. La banda Ando Drome la lideró Lleno Sigo. Es un taller en realidad de músico, un taller músico pedagógico donde el cante y el baile es una creación continua. Del pueblo romaní. Hay que amar y sufrir para poder cantar. Uno debe perder el origen, el país, tomar la carretera para llegar a cualquier lugar. Una vez que haya encontrado la soledad de las comunidades, puede tomar instrumentos musicales en las manos y crear sonidos celestiales de la madera, el marfil y el aire. Entonces, los impulsos de la sangre, en un ritmo. de 4x4, de 4x8, de 4x6, sus músculos se van a mover sin control, y de algún lugar muy profundo, una serie de palabras van a aparecer con canciones de mil años de antigüedad. Con ustedes, a n d o d r o m Chore Roma. De la mestiza, los que hacemos este programa somos muchísimos y estamos desparramados por ahí, porque en esa magia que tienen las comunicaciones hoy en día aparecen voces mucho mejores que la de uno. Ahí aparece un capo, un amigo total que l a b u r a en tiempo argentino, el genial Pablo Tomacelo. Hoy quiero hablar de algunos músicos: los músicos de orquestas sinfónicas, algunos de la orquesta del teatro c o l ó n Gente seria. Y quiero contarles que muchos de ellos forman parte de una asociación civil que se llama Música para el Alma. Música para el Alma, o MPA, es un proyecto solidario que nació en Argentina en el año 2012 y está formada por músicos de orquestas sinfónicas y coros de muchas orquestas de Buenos Aires y de todo el país. Ellos acercan su actividad orquestal a hospitales, a escuelas de educación especial, a geriátricos, a instituciones penitenciarias. A escuelas en los barrios humildes para acompañar con su música y así poder ayudar a combatir la soledad del que sufre. Porque música para el alma nace del amor, pero también de la pérdida. Está con nosotros hoy Jorge Bergero. Él es violonchelista, toca en la orquesta del Teatro Colón y es el presidente y cofundador de Música para el Alma. ¿Qué tal, Jorge? Contanos un poco cuál fue tu formación. Soy cordobés,、eh, muy chico. Mi, mi viejo me, me lleva a los ocho años a, a una escuela de música. Esta es la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Empezamos a, a tener contacto con la música, a jugar, a formarnos. Sobre todo esta experiencia de, de vivir la música como un juego. ¿no? Eh, y si bien yo en ese momento no tenía pensado ser, ser músico, dedicarme a esto, pero digamos, esa experiencia、eh, me marcó mucho. Intenté hacer algo con, con bioquímica, el curso de i n g r e s o pero empecé a e x t r a ñ a r mucho、eh, la música y ahí fue que, que vine acá a Buenos Aires a estudiar violonchelo. Y en muy poco tiempo, con ya esa formación previa, empecé en el Teatro Colón a los 22 años, en la Orquesta Estable. Es mi lugar de trabajo desde aquella época. Yo voy a cumplir ahora 57 años, así que es mucho tiempo haciendo esto. Desde el punto de vista profesional, ¿no? he hecho muchas cosas, qué sé yo, desde grabar con Charlie a, a los discos c a n t o r a e n Mercedes Sosa, con Fito Páez, y, y además 10 años de la Orquesta Filiberto, que ahí es donde, digamos, finalmente Eugenia encuentra su lugar. Pero bueno, es una orquesta de música popular, ahí conocí todos los grandes de la música, muchos de ellos han, han partido ya, ¿no? Jorge, recién la nombraste Eugenia. Que es la cofundadora de Músicos para el Alma y una persona maravillosa. Contanos un poco la historia. María Eugenia Rubio entra tocando flauta ahí a la Orquesta del Colón. Nos conocemos y, bueno, a poco tiempo empezamos a salir. Lamentablemente, unos años después, Eugenia enferma gravemente y, y es、eh, al final de esa. Enfermedad donde ya los médicos no, no, no daban ninguna alternativa de, de, de tratamiento, sino cosas paliativas, y ahí es donde vamos a, a la Fundación Salud、eh, a bueno, tratar de buscar otras alternativas más allá de lo tradicional. Y es en ese ámbito donde conocemos、eh, otras personas que, que estaban pasando por la situación de Eugenia. Y ahí es donde surge la, como una respuesta a esto, y a partir de lo, de lo que yo hago profesionalmente, de、eh, acompañar esa situación con música. Entonces,、eh, con unos cuantos amigos del, del Teatro Colón, decidimos、eh, hacer un concierto ahí.、Eh, y bueno, fue en ese primer concierto donde、eh, nos cae la s ficha s de, de, de, del, del poder de, de la música. En un lugar,、eh, digamos, con, con tanta gente pasando una situación tan difícil. O sea, la conexión que se produce ahí en ese primer concierto es muy emocionante y a nosotros nos hace ver que haciendo lo mismo que hacemos en el Teatro Colón profesionalmente, estamos sintiendo una conexión mucho más cercana y, bueno, mucho más fuerte. Entonces,、eh, a partir de ese primer concierto empezamos a, a hacer más conciertos. Ahí periódicamente hasta el fallecimiento de Eugenia en diciembre del 2011. Y es ahí donde surge la posibilidad de llevar esta misma idea a un colegio de niños ciegos. Esto es casi un año después de la partida de Eugenia, que fue en diciembre del 2011. Y en agosto del 2012 hacemos ese primer concierto en la escuela número 33 de niños ciegos Santa Cecilia. Y ahí es donde yo considero que nace este proyecto Música para el Alma. Éramos 11 músicos y, y a partir de, esa, de ese aprendizaje, que、eh, digamos todo lo que pasa a Eugenia y el dolor de su partida se ve transformado en, en esta actividad. ¿no? Es, es como.、Eh, Buscarle un, un para qué a, a todo ese dolor, a todo ese sufrimiento y a todo ese aprendizaje, digamos, como, como músicos,、eh, cuando surge esto en, en la Fundación Salud. Así que a partir de ese primer concierto, en el que pasan cosas mágicas, una, una nena eh, ciega eh, pide acompañar a un músico, un violinista que está tocando Pedro Canoero en el piano, y bueno. Eso lo filma espontáneamente una maestra, y bueno, yo empiezo a mostrar eso, que se explica por sí misma. En vez de estar diciendo, hicimos esto en tal lugar, se ve el video y la nena toca increíblemente bien sin haber ensayado, escuchándolo a Raúl una sola vez. Y bueno, y ahí arranca que todo el mundo quiere ser parte de esto. Entonces, de 11 músicos empezamos a ser 20, y bueno, empezar a buscar dónde ir. Yo googleando,、eh, pongo hospital de niños y ahí me contacto con la directora del Gutiérrez. Y bueno, ahí empieza Música para el Alma. Hoy, hoy en día han pasado ocho años, hemos dado 500 conciertos. Esa idea se empezó a difundir en, otros, en otras provincias con otros músicos profesionales. Empezamos a viajar y empezamos a organizarnos nosotras, a organizar el material. Eh, para que los músicos se bajen de, de nuestra página web. Ahí tuvimos la, la colaboración de un amigo, Daniel Maldonado, que armó la página web y armó, digamos, un montón de, de cosas más. Y bueno, como Daniel,、eh, luego llegaron Agustín Venecia, n que empezó a, a retratar,、eh, digamos, la conexión que se producía entre los músicos y la gente que recibía esto. Y bueno, gracias a, a todos esos registros. Eh, el mes que viene vamos a presentar un libro de, de toda esta、eh, historia que, la verdad, que nos emociona, nos conmueve y, y ha juntado en todo este tiempo más de 2.500 músicos. Hemos hecho más de 30 giras en el país,、eh, en diferentes hospitales, hogares de ancianos, escuelas de educación especial, cárceles. Esto luego fue creciendo Latinoamérica, en Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. Eh, hemos hecho siete giras, así que toda esa información está en la página web que es músicaparelalma.org. Estamos también en las redes sociales y bueno, difundir esto, la verdad que siempre es entusiasma mucho y, y siempre agradezco, en este caso Pablo, que, que podés、eh, contarle a la gente un poco esta idea, ¿no? Que es llevar, acompañar con música a la gente que por su situación de vida no puede ir a un teatro. Llevamos la música ahí en forma gratuita, solidaria, independiente. Jorge, pasaron de 11 músicos a 2.500 casi en 8 años y además 500 conciertos. ¿Cómo hicieron para crecer de esa manera? ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo fue el proceso? Todo lo que nosotros hemos ido.、Eh, Aprendiendo en este camino、eh, desde la organización ha sido como un prueba y error, es decir, nosotros no, no teníamos un mapa para avanzar. Entonces, bueno,、eh, y esos errores no fueron tales, fueron aprendizajes, bueno, por ahí no es, entonces esto sí. Entonces, el repertorio mismo,、eh, imagínate que si yo convocaba músicos que vienen a tocar gratis, que son profesionales, que tocan n coros y orquestas de Teatro Colón, de otros lugares, y les. Les, les digo que hay ensayos para hacer esto, probablemente no resulte porque, digamos, todo el mundo tiene sus horarios, coincidir en esos horarios es muy difícil. Entonces, lo que empezamos a hacer, como somos músicos profesionales, es、eh, mandar el repertorio por mail y hacer obras que sean cortas, que sean conocidas y que no tengan una dificultad técnica. Entonces, empezamos a hacer.、Eh, Eh, obras、eh, del repertorio clásico, porque somos músicos clásicos, pero después empezamos en los hospitales de niños a hacer obras para niños, empezamos a tocar en las salas de internación donde los niños estaban internados, entonces a improvisar, qué sé yo,、eh, arroz con leche, alguna canción de María Elena w a l s h、eh, eh, y a partir de todo ese aprendizaje fuimos como armando un repertorio que funcionaba, que era instantáneamente los músicos podían. i i m p r o v s Aunque r l o a no sepan improvisar, porque eran cosas muy sencillas, y la gente realmente, al, al conocer las obras, muchas veces cantaba con nosotros en los hogares de ancianos. Acá hay una comunidad italiana muy grande, entonces haces Osolemí y todo el mundo se pone a cantar. Eso, por ejemplo, cuando fuimos a Ecuador,、eh, no sucedió, porque no hay una comunidad italiana tan grande. Entonces tuvimos que pedirle a los museos ecuatorianos que nos pasen música popular conocida por ellos, y así armamos. Por ejemplo, en un albergue de, de las Naciones Unidas había habido un terremoto en Ecuador, entonces fuimos a tocar、eh, música ecuatoriana ahí para la gente. n o Se fue armando en un montón de modalidades. Tenemos una modalidad para llevar a colegios y a, y a salas de espera, guardias de hospitales, donde están los chicos ahí con los celulares, y de pronto,、eh, que es con una actriz y títeres, se ponen a. a A ver esto y bueno, les levante el ánimo. Imagínate, por ahí están esperando un resultado de, de un estudio. Y bueno, eh, eh, la música ayuda a conectar así inmediatamente, más allá de, de la situación de vida de la persona. Hay gente que, por ejemplo, en el hospital de clínicas hicimos otra idea que era: nos pedían ir a las salas de internación, pero claro, el hospital de clínicas tiene 11 pisos. Para ir a toda la sala de internación necesitas varias horas. Entonces, creamos. Grupos de 15 músicos, creamos cuatro grupos, fuimos dos veces al hospital para ver en qué lugares podríamos hacer,、e、hicimos todo un plan y en una hora y media, con cuatro grupos, recorrimos ocho pisos del hospital y más de 40 salas de internación. Entonces, Ahí surgieron los conciertos para acompañar, que es otra modalidad. Digamos, es todo un proceso que esto se puede exportar.、Eh, me han llamado gente de otros países, inmediatamente está todo listo con esta experiencia para que ellos arranquen con el, museo, con el nombre de Museo por el Alma o con el nombre que quieran, porque digamos,、eh, nosotros estamos facilitando una conexión que a través de esta historia de Eugenia empezó a suceder. Porque b u e nos n o cayó la ficha con, con esto y digamos, le da un sentido a, a toda esa historia tan triste que pasamos. n o Así que es un poco la, la idea de este proyecto. Jorge, muchas gracias por este breve encuentro y un gran abrazo. Radio Las Chacras y los compañeros de la Mestiza, un, un abrazo muy grande de corazón. Hemos hecho giras por, por Córdoba, hemos ido a Altagracia, al Hospital de Clínicas de Córdoba, hemos llevado un poco de música conectando con músicos locales de la Sinfónica y de otros lados. Así que, bueno, estamos todos conectados a través de la música y ojalá que este mensaje de paz se siga difundiendo. Gracias a ustedes por hacer lo posible. Qué mejor mensaje de paz que la música, ¿no? Qué acompañamiento para la gente que necesita y que está mal. Gracias, Pablo Tomacero, por tu genial columna. Como siempre, nuestra vida musical de la semana nos lleva a uno de esos encuentros que le dan razón de ser a la mestiza. Porque la mestiza busca la fusión de las culturas, esa, ese espíritu que las caravanas que interactuaban con los pueblos de la antigüedad. Que recorrían los caminos, los oasis, donde se mezclaban los comerciantes, los brujos, los mercaderes, los astrólogos, las personas que viajaban, los viajantes, los antones, toda la gente que interactuaba en la antigüedad y que hoy sigue interactuando en estos caminos del mundo. La música kawali, que pasé hace unas semanas de n u s r a t Fateh Ali Khan, es la experiencia más elevada de la música pakistaní. De la música sufi, que eleva en esos cánticos que van increyendo hacia arriba, en ceremonias muy, muy grosas donde los músicos tocan y la gente tira monedas al aire. Bueno, n u s r a t es la voz del kawali, pero bueno, n u s r a t ya no está y hay nuevos músicos que han dado vida otra vez al kawali. Este es el caso de una voz excepcional de un pakistaní que se llama Fais Ali Fais. Y tiene un timbre particularmente rico que recuerda mucho al ilustre predecesor que era Nusrat Fateh Ali Khan. Él había dado a conocer el Kawali en todo el mundo. Hoy Fais Ali Fais se muestra en este, en este round de la música Kawali、eh, haciendo fusión con otros y dando estas perlitas rarísimas que aparecen a veces. En este caso, Kawali Flamenco junto con Chicuelo. Chicuelo es un guitarrista tremendo, un guitarrista genial. Que bueno, tiene una carrera larguísima como guitarrista de la banda de Miguel Poveda, también、eh, Juan Gómez Chicuelo, ¿no? Juan Ignacio Gómez Borjón, y también con Duquende, también ha, ha tocado con todos, ¿no? con Tomatito, con Serrat, con la Vargas Blues Band, con Antonio Carmona, con Jordi Tonel, con un montón de músicos, y bueno, es un gran guitarrista. Y bueno, con Chicuelo, Miguel Poveda y Duquende han logrado esta magia de juntar a Fais Alifais y hacer esta perlita que te traemos aquí, que se llama Rawans Bainan Painda. Fais Alifais. だ Esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen: montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el chaco. Como una boca de horno de pan recién prendido, chuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero. Y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. La tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya cavando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa. La pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo, triste la festejo. Mato los colibríes que la elogian, como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece aire. Una lágrima en la que apenas s me reconozco. Digo que me la entrego, digo que sin saberla voy amando, y digo que me vaya perdonando, y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Manuel José Castilla para El Chaco. Y el coco que está tallando los mejores mates detrás de la sierra, los mejores mates de calabaza, yo tomo un mate de esos tallados por él, mates de calabaza al lado de un fueguito ahí en Corralito. Le mando un abrazo enorme al chaco que está en Barcelona. Saludos al coco, a nuestro amigazo y al chaco también. El regalo de Manuel José Castilla lo había pedido él en la semana, me había dicho que pasara algo de él que le encantaba y bueno, la tierra es hermosa. Y ahora otro regalito para él de acá, de estas tierras. Hugo Daniel Pajón, el cuervo, de la tierra de los Tonocotés de Santiago del Estero. Empieza el 22 de junio en el 80. Por rama paterna es nieto e hijo de bandoneonistas y por parte materna desciende de sanadores y curadores nativos, amalgama de arte y embrujo, propio del acervo cultural de sus antepasados. El cuervo hereda la pasión por la música y la danza, tanto como por la esencia espiritual del misticismo indígena. Y es así que desde chiquito incursiona en la ejecución del instrumento que será su voz y pensamiento, el bandoneón. Y su aptitud para el baile lo lleva a iniciarse en el estudio de la danza folclórica. Se recibió de profesor de danza a los 16, con una extraordinaria maestría en improvisaciones musicales a través de su bandoneón. Acá les dejo. Al cuervo pajón. Quiero una mujer en roja como en el fuego para bailar esta chacarera, negra, sucia y e t r e v i s a pero caliente y c é l e r e v Al m o s a encuentro de j a Yay u t l j a Utal de la ciudad de Nueva York, un músico que desde muy chiquito, de los 7 años, aprendió a tocar banjo, armónica, guitarra. El padre era un ejecutivo de un sello discográfico, Larry Utal. A los 17 años, Utal escuchó música india por primera vez. Dice que tocó su corazón, así que se mudó a California y estudió con el tocador de Sarod Ali Akbar Khan. Más tarde empezó a hacer viajes regulares a la India, pasó mucho tiempo con las tradiciones budistas e hindú. Vivió en los b a ú l s con los b a ú l s músicos callejeros bengalíes errantes, cantando con los Kirtan w a d a k s en el templo de su gurú hindú Nin Kalobi Baba. Eh, bueno, adoptó la práctica espiritual del k i r t a n el antiguo Bhakti Yoga de cantar los nombres de Dios. La música de Utal es muy popular en la comunidad de Yoga y se la escribe como muy hipnótica. A mí me gusta para pachanguear, para bailar también. y a i Utal. Compañero, esto empieza así. Mata pipo. En las colaboraciones de lujo que tenemos en el programa, nos damos ciertos gustos personales. Hay gente que nos manda audios sobre entrevistas, hay gente que nos manda sus poemas y hay gente que lee muy bien. Con ustedes, Graciela Juárez. Chela. Bueno, ahora de John Donne, ¿por quién doblan las campanas? Pero acá me gustaría aclarar que John Donne fue un poeta inglés de pluma vigorosa.、Eh, nació en 1572 y murió en 1631. Tuvo una extensa obra, pero precisamente vale decir que、Herne、Hemingway se basó en este poema que voy a leer para escribir su gran novela Por quién doblan las campanas. A continuación, entonces, la poesía de John Donne. ¿Por quién doblan las campanas? ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, Toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso. Nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Una gran lectura y un gran libro. Creo que me lo regalaron cuando era casi adolescente, por quién doblan las campanas. Es una historia en la guerra civil española donde Robert Jordán, un profesor de español que vivía en Montana, va como especialista en explosivos al lado republicano. Ahí el general g o l d s le encarga la destrucción de un puente porque tenían que evitar la contraofensiva del bando sublevado en la ofensiva de Segovia. Él va detrás de las líneas enemigas guiados por un viejo Anselmo. Y bueno, se encuentra con Pablo, que es el jefe de la banda, y se enamora de María, una muchacha joven, hermosa, y también está Pilar, la mujer de Pablo, una mujer fea, por ahí ruda, pero muy valiente y con una gran voluntad. Tiene una gran lealtad a la República y ayuda a Jordán. Con la misión del puente y también con lo de María. Pero bueno, Jordán también sabe que quizá va a morir y que no va a poder ir a Madrid a ver a María. Un gran libro, Por q u i e n Doblan las Campanas, de Ernest Hemingway, lo recomiendo ampliamente. Y buenísimo el poema que nos leyó de John Donne, que está, cuando empieza el libro, está como epígrafe del libro, Por q u i e n Doblan las Campanas. Nosotros ahora en nuestro periplo nos vamos a i n encontrar con Imarjan. Es una banda tuareg argelina. Es un sexteto de rock del desierto que se formó en el 2006 en Taman Raset, Argelia. El nombre Imarjan viene del Tamayek, que significa aquellos que se aman, que se codean y son sinceros. Imarjan grabó el primer disco para Cities Lang en el 2016, hoy ya están con el segundo disco en la calle.、Eh, bueno, un poco atrás de la, del suceso de Tinariwen, que fue la primera banda poderosa. Que encabezó la protesta social y todo lo que pasaba con los tuaregs. Que bueno, es conocida la, la metáfora de que cambiaron las Kalashnikovs por las guitarras y de s d entonces se convirtieron en los indiscutibles embajadores de la cultura tuareg en todo el mundo. Bueno, y Marjan sigue ese camino y bueno, con mucho talento y ascender, ascendieron a la cima de la música tuareg, de la nueva música tuareg. Es、eh, mucha anticipación que podríamos decir que la banda de Taman r a s s e t de Argelia en el segundo disco va a causar el mismo suceso que en el primero y va a seguir el camino de t i n a r i w e a l vamos a escuchar el tema Imarjan de la banda Imarjan. Presento una noticia primero y después vamos a una columnista de lujo.、Eh, me mandaron información de alternativa Girones de la Memoria. La función del 9 de agosto está activa hasta hoy, pero seguramente la van a reponer.、Eh, p u e d e s sacar entradas que te van a servir para ver la obra、eh, y también puedes colaborar con este momento. La, los objetos despiertan recuerdos perdidos en los recovecos de la memoria, dice. Esta obra es el resultado de una investigación artística que indaga en el cruce y la integración de dos lenguajes, el teatro de objetos y la cinematografía. Tomamos como punto de partida un relato documental: Las Memorias de Infancia de Franco Botor, que es padre de Ariel Botor, eh, compañero eh, Poppy y Gaby. ¿no? Gaby es que nació y Poppy Botor, o Ariel Botor, son tremendos titiriteros para adultos, hacen teatro, hacen de todo, la verdad. Y han hecho este corto impresionante. Dura 15 minutos y bueno, ellos están poniéndolo en las redes para que, nadie lo, para que la gente pueda acceder a verlo. Es la historia de los nadies, los que llegaron a Buenos Aires a mediados del siglo XIX, emigrados desde Europa y desde el interior del país en busca de mejores oportunidades, atravesados por las guerras, el peronismo y el golpe del 55. Esta obra recibió el premio d e l Concurso Nacional de Actividades Performáticas en e Tornos t r v i u a l El s d e Instituto guión es de él y de Gabriel a e s k e n a z i El montaje de Mariano Rafo. f、bueno, eh, También mandamos saludos a Elena de Travesía. Qué lindo programa, muchas gracias. Nos dice. Muchísimas gracias también por escucharnos y por ayudarnos, por estar ahí en contacto con nosotros, mandar mensajes y todo eso, estar conectados. Bueno, entonces te recomiendo mucho、eh, la obra de Poppy, Ariel Botor y Gabriel e s k e、eh, n a z i Tremenda, está acá, la puedes ver en la página de Alternativa, Girones de la Memoria se llama. Tenemos el lujo de tener columnistas destacadísimas, en este caso es Natalia Benavides, que nos ha venido contando a lo largo del programa, en las semanas que precedieron a este programa, sus experiencias cuando visitó varias veces la zona de r o j a v a y el pueblo kurdo, y su acercamiento al pueblo kurdo, y también、eh, la ayuda y el trabajo que hace desde el Comité en Pro Ayuda al Pueblo Kurdo. Y desde las publicaciones que también apoyan y tratan de luchar por estas injusticias que pasan allá y en todas partes. Con ustedes, la genial Natalia Benavides. Una tarde estaba hablando con, con Aram, con un amigo. Eh, y empezó a contarme sobre un proyecto que tenía en mente. Estaba como muy eufórico con el proyecto, que estaba teniendo reuniones, empezando a tener reuniones en ese momento con, con productores y con gente súper importante de los medios.、En、él me contaba como muy entusiasmado todo ese,、eh, ese proyecto que tenía. Él y su primo MEM también me h a b í a empezado a contar algo del proyecto y a mí me parecía realmente una. Algo d e s c a b e l l a d o lo que me estaban contando. Pero Aram sostenía que el partido, el PKK, que no tenía una política fuerte en cuanto al arte, que no, ni siquiera tenía una política, y sencillamente porque digamos, no, no le importaba, y por eso insistían que si podían llegar adelante lo que tenían en mente, que iban a lograr en muy poco tiempo algo que no había sucedido nunca antes: que era reunir todos los dialectos kurdos de las cuatro partes del Kurdistán, Europa, el Cáucaso, en un solo programa de identidad kurda. Y eso fue lo que hicieron. Lograron la primera franquicia internacional en la historia de la televisión y pusieron al aire Kurd Idol a través de k u r s a t que es un canal satelital que bueno, empezó a transmitir después del, del, de la guerra del Golfo, pero bueno, un canal súper conflictivo, digamos,、eh, porque en, en el Kurdistán、eh, iraquí todo se divide en dos: entre Talabani y Barzani. Ese canal pertenecía a Talabani y en el 2017 se muere, y ahí empezaba bueno, una disputa terrible entre los dueños del canal, los herederos de Talabani,、eh, que, que además en los periódicos amenazaban diciendo que el secretario del, del canal decía que los Talabani estaban más ocupados en el tráfico de cigarrillos que los medios de comunicación. Bueno, era todo un escándalo en ese quilombo, digamos, Aram con su Fun Idol a través de, del canal satelital. Que finalmente adquiere los derechos de producción y transmisión. Había antecedentes de ese programa en países árabes, incluso en Turquía, pero una versión kurda era realmente así como una cosa bastante arriesgada.、Eh, entonces se hizo una convocatoria de artistas kurdos, se hizo no solo en el territorio, digamos, en las cuatro partes: del g r a n Irak, Siria y Turquía, sino también entre la diáspora que estaba distribuida entre Moscú, Berlín, no sé, París, Estocolmo, Yusuf, Ereván. Y Alan viajaba a cada una de esas ciudades para las audiciones a las que, bueno, hubo más de 2.000 aspirantes, o sea, era fue realmente un fenómeno. También arrollaba, aunque no estoy segura de que, de que hayan podido llegar allí finalmente a hacer la audición, pero bueno. Cuando supe todo eso, los detalles del proyecto, la primera que pensé fue en Bertram, que es una amiga que se presenta en actuaciones. Este, zarpadas ¿no? y que, que también tiene relación con el Kurdistán iraquí, ha hecho muchas presentaciones ahí. Una, una mujer bellísima, con una voz maravillosa y tiene una vida c o muy o m cinematográfica. Una niña que no no l l e g a a los 30 años, pero es una vida súper intensa. Que algún día, este, otro día te cuento sobre g a r c h a m Bueno, sobre.、Eh, a mí me parecía que era una, una buena oportunidad. Eh, en su carrera como cantante, <ríe> para ganar popularidad.、Eh, obviamente se a t r e i ó mucho cuando le conté lo que había pensado, pero se puso en contacto con Mem y con Aram. Se reunió un par de veces con Mem. Bueno, no recuerdo exactamente por qué no siguió en el concurso, porque había sido seleccionada, hasta ahí eso me acuerdo. Yo después perdí todos los intercambios de mensajes que eran muy interesantes en aquel momento.、Eh, pero el que continuó. Hasta el final fue Jelef, que era otro kurdo que yo conocí, había conocido un kurdo de Adiamán, que era de la misma ciudad que Ibrahim, que fue, bueno, ese amor mío que tuve, bueno, ya pasó.、Eh, este, este amigo, este Jelef, cantaba todos los miércoles en、eh, el café de mis amigos. Que además, ¿cómo me entero que g e l e f estaba en el programa? Porque un día en Estambul q u e d o con Aram en ir a tomar un café, en encontrarnos allá, ahí en Istiklal. En Entonces dice: Vení a tratar el café y qué sé yo. Bueno, encuentro el café, lo cual no era algo fácil. Cuando subo, lo veo a g e l e f sentado con Aram. ¿Qué hacen estos dos juntos? O sea, un, como que no podía s e r Era muy gracioso toda la historia, pero en realidad. Lo único que le dijo a、pues, Aram es: ¿sí、¿a dónde se conocen? ¿Cómo podía ser bueno? Además, ninguno de los dos habla inglés. ¿Cómo les iba a explicar todo eso? Bueno, nada,、no, me reía así como medio nerviosa. Les... En realidad era re fácil saber cómo nos conocíamos porque Jelef y Aram son amigos de Linda. Así que, digamos, claramente el cruce era posible, pero igual quedamos así como impactados. Sigo contando el programa. El programa fue un éxito, un suceso televisivo prestigioso, muy prestigioso, además por los jurados que habían convocado, uno por cada parte del Kurdistán. Y entre esos estaban Isametín Aritz, que es como u n m e g a cantante que yo había escuchado. Yo no podía creer que, que, que el tipo esté ahí como jurado. Y el que conducía el programa era Alán c h i v á n que yo lo había. c h、eh, i v á n no se dice así. Lo p r o n u n c i é muy mal.、Eh, yo Alan lo había conocido porque uno de los días habíamos ido eh, eh, a la casa de él y lo había conocido porque había ido a verlo al teatro, hacía un unipersonal que era zarpado. Otro día también te puedo contar sobre eso. Una obra que tenía, digamos, la, la, la hacía en Kurmanji y tenía subtítulos en inglés. Era, era una tragedia griega, una historia de un, un femicidio, bueno, una cosa muy, muy impactante. Que arranca la obra con un mem bajándose los pantalones, agarrándose el, el pito y diciendo, no, este, amagando que se lo iba a cortar. a s í arranca la, la obra, muy fuerte. Pero después en otro momento la cuento. Vuelvo a Curva de Idol. Curva de Idol y los problemas con el gobierno turco, que obviamente no t a r d a b a n en llegar. Porque además en ese momento había sido muy reciente el golpe. Entonces, a partir de la, mur, de, de la murga, de la de purga、eh, que hizo e Rodán,、bueno, no, no había prácticamente、eh, canales donde se puedan transmitir cosas c u r d a s De todos modos, los millones de espectadores los tuvo el programa y seguían así como cada programa a través de Internet, WhatsApp, m a n d a b a mensajes de texto de todas partes del mundo, a e x c e p c s ó n d Rollado, obviamente, por la guerra.、Eh, Para elegir la,、eh, quién iba a ganar. Y pudieron votar finalmente para elegir, y la ganadora fue Yinda, que nació en k o b a n e Fue como casi un acto de justicia poética, digamos.、Eh, durante todo ese tiempo, yo ocasionalmente hablaba con Alam y me escribía, insistía que v i a j é a su l e i manía, que estaban todos instalados ahí, que, que podía hacerlo, que no me preocupé por nada, que estaban súper bien, tenían todo, y que ellos podían tramitarme permit la visa, que era el problema por el cual no podía llegar. Pero en realidad él, para convencerme, me decía que si iba a Silemanía y podíamos ir juntos a Mezmur, que es el, el campo de refugiados de, de Irak, que es un campo de refugiados、eh, el, del partido, el PKK, que han hecho un laburo impresionante.、Eh, en ese campo está como parte de las milicias que, que organizan ese campo. A una de sus hermanas. Entonces, bueno, podíamos entrar a, a México. Y para convencerme, me decía que no solo que podíamos entrar, sino que podíamos filmar. Entonces, pues, estaba desesperada, que, que, porque para mí no había como propuesta más atractiva que, que, que ir a que hacer ese viaje.、Eh, pero bueno, no, no, no pude. Me quedé. Ese, ese año creo que había viajado dos veces a Estambul y ahí. Bueno, finalmente me quedé, no tenía demasiado tiempo para, para irme a s u l e m a n í a Y finalmente, bueno, ese, ese, al próximo año recién pude llegar a Kurdistán. Pero bueno, lo concreto es que existió un Kurd Idol este, y que fue un, un gran suceso y que en definitiva para Aram significó、eh, tener la, la popularidad que, que necesita para hacer sus películas,、eh, sus cortos. Eh, y contar sobre la historia de, de las tradiciones kurdas y sobre bueno, sobre la vida de, de, de los kurdos.、Eh, ese es eso e como su objetivo, era su objetivo y bueno, y está en eso.、Eh, sigue filmando y bueno, y de repente se hizo mega conocido. Pero, pero bueno, logró, logró el objetivo, que fueron varios. Ah, me encanta. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. En el programa presentamos a veces perlitas de esas perlas que anudan el collar con el que está compuesta la vida. Laya de Sela o Lhasa de Sela se llamaba como la capital del Tíbet. El nombre de Lhasa se le ocurrió a la madre cuando ella había cumplido ya cinco meses, mientras leía el libro tibetano de La vida y la muerte. Y pensó que era el nombre ideal para un bebé sonriente con los ojos rasgados. Ella murió cuando tenía 37 años. La y a tenía 37 años solamente. Era hija de un profesor y un escritor mexicano y de una fotógrafa estadounidense. La y a de cela pasó su infancia recorriendo carreteras de México y Estados Unidos en un autobús muy viejo, convertido en el hogar de dos adultos y cuatro chiquitas: tres gatos, un loro, y dos tortugas y un perro. Sin televisión, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Las nenas leían todo el tiempo y por la noche organizaban espectáculos. Nació cerca de Gusto, en Nueva York, en el 72. Y vivía desde los 19, de los 19 años en Montreal, en Canadá, donde llegó para estar con sus tres hermanas que estudiaban en una escuela circense. Ya había despertado el interés de los medios musicales con su primer disco, que era La Llorona del 97. Después seguirían, seguirían de Levin Road. Y l a y a del 2009. Pasó un año en Francia con el pequeño circo en el que trabajaban sus hermanas. Una era payaso, otra funambulista y la tercera contorsionista y acróbata. Ella dice que creció escuchando a Violeta Parra, Chabela Vargas, a Billy Holiday, a Malia Rodríguez, María Calas. Siempre le atrajo a la música triste. Un crítico británico que se llama Charlie Gillet comentó que de haber tenido Nico y Leonardo en una niña, En la década de los 70 hubiera sido l a y a Bueno, una genial artista. Según ella, cada canción surgía de una chispa y ya venía en un idioma determinado: español, inglés, la lengua de mamá y papá o el francés de la ciudad en la que vivió. Bueno, tiene temas compuestos por ella en el documental de Madonna, en la serie de Los Sopranos, en la canción francesa, folk norteamericano, blues, ranchera, de todo. Escribía frases. Como tuve que quemarme para llegar a tu lado, y contaba en sus conciertos la historia de su abuelo libanés que se escondió en un barco con destino a Marsella para huir de un padre que no lo quería. Laya de Sela de めっこえ Tirarte un par de bajones antes de irnos. Dos notas del página 12. Preta Ferreira, activista afroamericana, dice: En Brasil, cada 23 minutos muere un George Floyd. Habla de la actualidad, el gobierno de Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia en la población indígena. Buscala la nota. Salió el 8 de agosto. Lidera el movimiento Sin Techo del Centro, Preta Ferreira, activista afroamericana en Brasil. Cada 23 minutos muere un George Floyd. Y después salió también hoy que el líder mapuche chileno en huelga de hambre publicó un audio de despedida. Será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, dijo Celestino Córdoba. La medida de fuerza del dirigente se produjo en el marco del denominado conflicto de la Araucanía. Desde 2016, los pueblos originarios chilenos demandan. La devolución de tierras usurpadas está muy grave y se despidió Celestino Córdoba, el machi del pueblo mapuche. Ahora nos vamos con Luisa Maita, una música de Brasil, una cantante brasilera, paulista del barrio de Villiga, un barrio obrero de San Pablo, famoso por la cultura, la comida y la música. Nació en el 82 y desde chiquita. Su padre fue un músico y compositor, Amado Maita. Su madre, Miriam Taukin, es cantante y productora musical, así que de chiquita se dedicó a esto de la música, compuso jingles. Salió Revelación en el 2010,、eh, recibió premios como mejor artista Revelación. No la conoce mucha gente, pero a mí me encanta. Luisa Maita. En este oasis detrás la sierra, la mestiza gira y baila con su talón agrietado y sale a bailar. Estuvimos dos horas al aire, te hicimos bailar, te hicimos recorrer el continente y el planeta, estuvimos en todos lados. Dedicado el programa para esa hermosa mujer que está allá arriba en el arroyo, para Grachu, que me espera al lado del arroyo donde vivimos, en un día muy especial porque hace tres años mañana que Venus partió. Y nuestro angelito nos cuida desde cualquier lado que esté. Nuestro programa en vivo, con el cabeza en los controles, salí a mirar las estrellas. Hoy los meteoros de las Perseidas ...hoy alcanzan su punto máximo. Aparecen todos los años en agosto cuando la Tierra atraviesa los rastros de escombros dejados por un cometa muy antiguo. Y este evento estelar se lo c o n s i d e r ó una de las mejores lluvias de meteoros del año. El Chaco dice que lo están mirando por un programa allá en Barcelona. Y me manda fotos y tal. Así que un placer estar con ustedes. Se está tomando una cervecita ahí mirando las estrellas. Nosotros en vivo hicimos lo mejor que pudimos. Somos la mestiza y vinimos con toda la fruta, con todos los vinilos y con toda la música. Saludos a tutti y c u a n t i los que están conectados por internet, a toda la gente que nos mandó mensajes y a los que están ahí por las redes. Nos vamos con una super banda de acá, de mi amigo El Chompi, que está grabando temas nuevos con todo lo de la pandemia. Esta semana le pone voces a un tema que grabó la banda en Merlo. Así que, saludos a todos, a Selvita, a Delfín que están conectados, al Chaco, a tanta gente que está ahí por el éter y por el mundo. Nosotros nos vamos con los Verde Cabeza de Cata. Señores, con un tema que nos encanta porque es medio psicodélico, medio espinetiano, se llama Corros Corros.、Rato.